Vamos a dialogar con algo de actualidad de tarde con Patricia Val, concejal del Frente para la Victoria en nuestra ciudad. Es que el miércoles fue nombrada por la ministra Alicia Kirchner como coordinadora seccional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Eh, vamos a tratar de hacer la nota lo más breve posible, Patricia. Te agradecemos por atendernos, eh, dado que, sabes que sabemos que andás con alguna nana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ojalá te recuperes pronto, Patricia. Sí, seguramente es más producto de la emoción que, que, otra, que otra cosa, en verdad. Sí, esas procesiones, esas procesiones que van por dentro, ¿no? Debe ser. Bueno, Patricia, vamos a hablar un tanto de este cargo. Es un cargo que no existía, ¿verdad? Que vas a tener ahora este, la responsabilidad de llevar adelante. Y, ¿Y de qué trata específicamente? Sí, así es. Eh, mira, la... La doctora Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación, instruyó al equipo de trabajo a, a reformar el organigrama del ministerio, específicamente a darle una nueva impronta al, a la parte de trabajo en territorio, como decimos nosotros. Y bueno, y se han creado eh, estas, estas coordinaciones seccionales como para dar, eh, bueno, como para, mejor dicho, como para continuar el trabajo de profundización de, una, de un concepto de política social integrada. Esto tiene ministro, que ver... Va... Uh -huh. Desde el año 2003 que viene por ahí es generando tanto sea leyes eh, y estructuras dentro de, del Ministerio de Desarrollo Social como para continuar en esta profundización de, de la llegada al acceso a los derechos, justamente por eso es que se, se han creado estas áreas, estas dependencias y que por fortuna he tenido, bueno, el... el El orgullo, la verdad que estoy muy contenta de que la doctora Alicia Kirchner renueva en mí eh, la confianza que me tiene. Sin dudas, Patricia, entendemos eso. Eh, contanos un poquitito esta coordinación que llevarás adelante de todos los municipios de la sección, ¿verdad? Así es, de la última sección electoral. ¿Es una manera también de llevar un control más exhaustivo, profundo y análisis permanente de, de cómo se implementan estos programas? Sí, nosotros en realidad lo que lo que proponemos es un monitoreo eh, del acceso de, la, de, la, de las políticas sociales y también de una profundización de un trabajo en conjunto, tanto sea con las áreas de cada municipio como también con las organizaciones sociales, con los referentes comunitarios, eh, es decir, con todos los actores sociales que hacen al entramado y a lo que nosotros aspiramos, que es la conformación de, de una red federal, de políticas sociales, donde estemos debatiendo la política social, los diferentes actores de la comunidad. Eh, esto es lo que vos decís, un control. Yo, la verdad, que lo veo más como un monitoreo como un acompañamiento. Está bien. Este, siempre lo he concebido de esa forma y de esa forma vamos a continuar eh, trabajándolo. Pero eh, lo que vos estás... Te entiendo perfectamente porque en realidad también es darle una impronta de más presencia del Ministerio en territorio. Exactamente. Yo me refería a la observación directa ¿no? sí. de lo que sucede. Es una manera de, de acompañar, obviamente, estando atentos a todo lo que surja para mejorar o para eh, profundizar más en, en los distintos planes, ¿no? una vez que estos se van este, bajando a la sociedad. Totalmente. Justamente el desafío eh, se encuentra allí, ¿no? en, en todos juntos sentarnos y continuar diagramando eh, una política social que surja desde la realidad del territorio. Este, ese es el desafío, y, ese, y bueno, hacia, hacia ese camino estamos orientados, particularmente doblemente felices porque ha designado a una compañera militante, la licenciada Guadalupe del Molino, al frente del centro de referencia, también acá en la parte local de Olavarría, así que doblemente felices. Bien, ¿cómo vas a tra trabajar en esta área? ¿Cómo vas a llevar adelante tu trabajo? ¿Lo harás desde Olavarría? ¿Estarás viajando de forma permanente? Entendemos, obviamente, este, como concejal, que cambiarán algunas actividades tuyas. Sí, sí, sí, seguro estamos eh, en la organización de toda, de toda esa cuestión, pero fundamentalmente es eh, trabajar eh, conscientemente, y eficazmente con el, la responsabilidad social que tengo también acá en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Eh, que es para mí mi prioridad, por supuesto, estar eh, trabajando codo a codo acá con los vecinos de la Barría. Es decir, que sí. vas a cumplir ambas funciones. Sí, sí, sí, sí, sí, yo he renunciado eh, a mi dieta, en, bueno, porque la ley así lo marca y porque considero que es lo que corresponde en el Consejo Deliberante, este, así que, bueno, no hay incompatibilidad, está todo absolutamente hablado y conversado con las personas que corresponde. Este, así que, bueno, enfrentando también un, un desafío importante, yo considero que Dentro del Consejo Deliberante también tengo mi espacio como para poder eh, ser la voz, quizás, porque no de, de tanta gente y de los sectores que también eh, son más vulnerables, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y poder aportar, por supuesto, poder aportar desde el conocimiento y desde la práctica que uno tiene. ¿Algunos objetivos planteados con este nombramiento por parte de la Ministra Alicia Kirchner, Patricia? Sí, sí, totalmente, mirá... Eh, Hacía grandes rasgos lo que, lo que me parece más interesante compartir con vos, que renueva el compromiso con, con la promoción de la economía social, ¿no? tomándolo como, como el principal eje que impuso el Ministerio de Desarrollo. Eh, de esta forma, promover la inclusión social a través del trabajo. Nosotros hemos escuchado eh, tanto tiempo hablar de, de inclusión social, pero en realidad la inclusión social... La tenemos que estar debatiendo todos los días y trabajando todos los días. ¿no? Entonces la Ministra lo que nos ha instruido es, es a trabajar fuertemente en el plano de la economía social, mejorando la calidad de vida de, de todos los emprendedores, de todos los sujetos de derecho que tenemos en nuestro sector, en el sentido de más capacitaciones, más oficios, empezar a asociarlos, a cooperativizarlos. El eje de la economía social va a cruzar totalmente el el el lineamiento de trabajo del centro de referencia y por supuesto el lineamiento de trabajo de toda la sección electoral, ¿no? Cuando hablamos de economía social hablamos de saberes, de capacidades, hablamos de sujeto de derechos, hablamos de inclusión social, de un trabajo de la familia y por supuesto también de un, de un trabajo que que resta hacer, ¿no? Está bien. ¿Cómo se compone? ¿Hay un equipo que te estará acompañando? Vos contabas este, quién será la referente a nivel local. ¿Cómo, ¿Cómo se conforma esto? ¿Cómo se va a desarrollar tu trabajo? ¿Cómo va a ser la trama? Sí, nosotros tenemos eh, un equipo que hemos conformado a través de, de este tiempo, ¿no? que también es, es altamente gratificante la, la alegría que tenían todos los compañeros en el equipo. Este, nosotros la sede o la barría va a continuar siendo de esta manera. Hay un equipo de trabajo en el centro de referencia donde cada cual tienen, y tenemos porque yo también, diferentes programas y herramientas de trabajo a cargo donde, bueno, en este desafío de ser agentes polivalentes, ¿no? Todos nos vamos adaptando y vamos conociendo y vamos trabajando en las diferentes líneas del Ministerio. Eh, así que bueno, es continuar trabajando con el equipo de trabajo. Muy bien. Eh, Algo que quedó pendiente, vas a trabajar de aquí de Olavarría y estarás viajando, como Sí, sí, sí, uh -huh. sí. En realidad es eh, bueno el trabajo que, que venimos desempeñando, por supuesto, con el desafío de bueno, de más acompañamiento a los municipios. Está bien. La, la séptima sección comprende ocho municipios, desde Roque Pérez que es un, el que tenemos un poquito más lejos, Saladillo, 25 de mayo, Azul, Bolívar, General Alvear, <coughs> o la Olavarría, por supuesto. Bueno, en, esta, en este desafío de estar, de estar más cerca y seguir uh -huh. profundizando, un, en verdad, un, un nuevo concepto de política social, una nueva forma de trabajo este, y una, una nueva forma de, de garantizar también el acceso a los derechos de, de todos los ciudadanos. O sea que, la verdad que creo... Permitime compartir esto con vos, pero creo profundamente en este proyecto de gobierno y considero que es el, eh, el, los pasos a seguir son continuar garantizando el acceso a los derechos. Así que en ese sentido vamos. Bien, bien. Eh, Patricia, preguntarte por último, en una primera aproximación hacia todos los municipios que componen la sección que vos repasabas, uh -huh. eh, ¿están todos en igualdad de condiciones o hay algunos donde hay que trabajar aún más todavía en materia de desarrollo social? No, seguro, tenemos desafíos eh, eh, puntuales, cada municipio tiene su realidad, cada municipio tiene su conformación de sus gabinetes, de, de sus áreas, y por supuesto cada municipio tiene su entramado, cada localidad, su entramado de organizaciones y, y de necesidades de cada uno de los lugares. Eh, la realidad es trabajar con la realidad de cada uno de los municipios, nosotros estamos avanzando fuertemente, por ejemplo, te... Comparto con vos tres municipios que, que han asumido en una nueva gestión, que, que hay todo un equipo nuevo que se está haciendo cargo de estos próximos cuatro años de gobiernos como Roque Pérez, uh -huh. Azul y Bolívar, donde en dos claro. municipios ya, no solamente que hemos realizado una capacitación integral de políticas sociales con todos sus equipos municipales, para garantizar también eh, la correcta forma ¿no? de, de manejo de la información y de, de la implementación de las políticas, sino que ya hemos nucleado a los emprendedores ya hemos estado capacitándolos, hemos estado por supuesto que ya hay eh, muchísima cantidad de emprendedores, tenemos más de 3.000 emprendedores financiados del Ministerio eh, dentro, de, dentro de lo que son los municipios que conforme, conforman la seccional, la semana que viene estamos eh, con un trabajo profundo también en la localidad de Bolívar, como para hacer las réplicas que hemos hecho de trabajo en los otros municipios, es decir, bueno, con este desafío de, de también acompañar a las, gestiones, a las gestiones que se están que se están sumando, y bueno, ir trabajando con la realidad de cada territorio, es decir, de cada localidad, con cada realidad, a partir de eso planificamos y actuamos. Está bien. Patricia, te agradecemos por tu tiempo, la disponibilidad este, que nos has brindado, eh, mucho más a pesar de, de tu estado. Te deseo que te mejores pronto. Bueno, muchas gracias. Me voy a mejorar pronto, cuando pase un poquito <risa> la emoción vamos a estar. Vamos a estar bien. Te agradezco a vos la posibilidad de, de dar difusión a esta... A esta decisión de la ministra, que me parece muy importante. Felicitaciones. Así que muchas gracias a vos y saludos a toda tu audiencia. Muy amable. Patricia Val, bueno, coordinadora de la seccional del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Eh, recordemos, a nivel sección, ella tendrá a su cargo el monitoreo de todos los municipios de la séptima sección. Además, concejal del, del Frente para la Victoria, Patricia Val.